momento para escuchar al presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, buen día. Pablo y Valentina los saludan acá de Kermés. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien, bien, Hugo. Este, esperando su columna de los lunes, a ver qué andan diciendo los medios del establishment, porteños sobre todo. Sí, bueno, los medios porteños eh, están... Eh, los medios opositores están conduciendo, digamos así, la resistencia al a gobierno nacional de la cual este, habló la semana pasada eh, Patricia Bullrich, ¿no? la ex ministra, la dirigente más extremista tal vez de, de Juntos por el Cambio, eh, que antes de los anuncios presidenciales eh, lanzó esta figura eh, a la que, a esta acción, a la que después arrastra al jefe de gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, eh, con una estrategia de difusión que consiste en presentar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof como el responsable de, la, de las medidas, de la política sanitaria que se adopta a nivel nacional y sobre todo en lo concerniente a, a la suspensión de clases presenciales aquí en el ámbito de de la ciudad de Gran Buenos Aires. Eh, es una línea que, de hecho, llega a un, este, a un título de hoy en Tapa en la Nación del comentarista Jacqueline que dice la semana en que Axel Kicillof fue presidente. Eh, mucho antes de que el, el presidente Alberto Fernández anunciara la, las medidas eh, de... de de cuidado y de mayores restricciones para, para enfrentar esta, esta ola de la, de la pandemia, eh, ya estaban instalados los títulos sobre que Kishidov eh, según este relato, impulsaba el cierre total, quería apretar el botón rojo, como escribieron varios columnistas, este, copiándose unos a otros, y enfrente eh, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, presentado como el que resistía. ¿no? Bueno, es un modelo aplicado hasta el día de hoy, en que, bueno, se está, eh, digamos que te, tiene preponderancia la decisión de un tribunal local eh, de la ciudad, obviamente afín y controlado por el jefe de gobierno, que eh, falla a su favor en este, no cumplir con el decreto de necesidad y urgencia del presidente Fernández que dispuso la interrupción de las clases presenciales por dos semanas. Eh, bueno, es, ese es el eje central de, esta, de este despliegue, digamos, todo lo demás eh, acompaña eh, la interpretación eh, en, eh, con una mirada obviamente muy puesta tanto en las elecciones legislativas de este año como en las presidenciales de 2023. Es evidente que, habiendo eh, asumido la línea de, de, de la resistencia al gobierno nacional, Horacio Rodríguez Larreta está dando prueba de, bueno, de, de que está buscando eh, adquirir más volumen político y, y ser eh, probablemente el candidato dentro de dos años sí. eh, en este sentido bueno tiene todo el acompañamiento imaginable por parte de los medios este, opositores de aquí de Buenos Aires que no solo eh, eh, bueno eh, acompañan su su forma de relatar la, la situación de pandemia sino que le dan un amplísimo encubrimiento a cada uno de los eh, de, la, de, su, de las políticas que desmien, desmienten rotundamente este supuesto interés que tiene Rodríguez Larreta por la educación. Claro. Porque, por ejemplo, hace 8 o 10 años el presupuesto en educación de la ciudad de Buenos Aires está en descenso, en valores permanentes, no por, por una cuestión de inflación o un ajuste circunstancial, sino porque bueno, cada vez invierte menos en educación. Sin embargo, ahora esta, esta oposición derechista, sin duda aprovechándose además de errores gravísimos del, del gobierno nacional y en especial del Ministerio de Educación de la Nación, eh, logró apropiarse de la bandera de la, de la educación y aparece como paladín este, de, en el interés de, de, de garantizar las clases. Eh, La, la adhesión de Rodríguez Larreta a, este, a esta postura de resistencia que, que fue anunciada primero por los medios opositores, después copiada y asumida por Patricia Bullrich y que él en persona está, está ejecutando. Eh, tiene, hay un matiz que nos pareció interesante en la nota de ayer de, en Clarín de Ricardo Kirchhoff, aunque es el jefe de redacción de ese diario, eh, bueno, le da a, eh, le da a, a, a Rodríguez Larreta la, la oportunidad de dar, dice Kirchhoff una prueba de temple, porque por un lado, le dice, debe resistir al gobierno nacional, ¿no? que es la línea que el le está marcando, eh, de, pero a la vez, dice Kirchhoff debe sostener su perfil para no mimetizarse con las posiciones más duras de su coalición política y sin romper con ellos. Es decir, que le está diciendo que si se pega en, eh, de manera extrema a los sectores más ultras, de Juntos por el Cambio, eh, bueno que simbolizan este, Bullrich, Macri, el radical Cornejo de Mendoza... Eh, Si, se, si su imagen queda pegada a esos sectores, eh, está diciendo que, que no, no, no es el lugar apropiado para ganar la elección de 2023, ¿no? le, da, le hace un pedido de equilibrio ahí bastante difícil porque Rodríguez Lareta eh, efectivamente tiene ese problema, él pretende ser o pretende mostrarse, para mejor decir, como un, una persona conciliadora que no le gustan los enfrentamientos que cada tres palabras que dice una es diálogo y de, la otra es consenso eh, y, y, y pretende venderse a sí mismo en ese con esas características pero tiene en Juntos por el Cambio eh, factores de poder muy poderosos que lo que bueno, perdón factores de poder muy potentes que, que lo arrastran a, a a un enfrentamiento como este que lo tiene en la primera línea. Así que, bueno, eh, en tanto hay que esperar ahora la, la, el curso de la apelación que el Gobierno Nacional está, eh, está por presentar, o ya presentó, no sé exactamente, eh, para eh, tratar de revertir esta, este fallo de una Cámara de la ciudad que, como era de prever y todo el mundo sabía que iba a pasar, eh, le dio la razón a Horacio Rodríguez Larreta. Eh, pero hay una cuestión de competencia ahí, Hugo, digo... Eh, sí, esa... es, es una... Bueno, pero vos, vos sabes Pablo, ¿no? Como es el tema con la interpretación de sí. la ley, sí. es un tema... Eh, ¿Viste ese chiste que una persona eh, le pregunta a un abogado eh, cuánto es 2 más 2? Y el abogado le responde, ¿Usted cuánto quiere que le dé? Claro. Porque los... Claro, porque los a veces los argumentos... Este, de, que emanan de la interpretación de las leyes este, pueden ser totalmente contrapuestos y, y hay una zona donde parece difícil poder dilucidar eso. Sí. Acá no, no sería el caso, porque es una Cámara distrital eh, sacando el factor político de que sí, es sí. manipulada y sí. ¿no? conducida por el, por, por, el, por el gobierno, pero sacando eso, es una Cámara distrital que eh, le quita manda a no cumplir una, una ley de carácter nacional, digamos. En la, en la pirámide jurídica que rige en la Argentina uno diría que esto no puede pasar, sí. que primero está, la, primero está la Constitución, después están las leyes federales, después están las leyes locales y después están las resoluciones locales. El, el escalón inferior no puede desmentir al escalón superior, pero bueno... Sí. En, en, esta, en este periodo que vive la Argentina, do, donde la, la justicia está tan sometida a la intervención de poderes corporativos privados, no, no puede asombrar que esta Cámara de Apelaciones haya tomado esta decisión. ¿no? Claro. Eh, Hugo, usted que vive ahí, eh, ¿cómo está ah. la ocupación de las camas de los hospitales y clínicas en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, eh, Porque de eso no se habla, digo, se oculta ese no, dato. No, no, claro. No, de hecho hoy la nota, esta nota de Jacqueline que mencioné antes en sí. La Nación pone en duda las cifras de la pandemia, o sea que ya están a punto de caer en el negacionismo de la existencia del COVID, como sí. esta gente que sale a, a protestar contra las vacunas y quemar barbijos, bueno, están a un pasito de eso, porque en la nota de Jacqueline dice que, que el gobierno usa las cifras para justificar eh, uso discrecional, dice, esas son sus palabras, este, para, para justificar su postura. Bueno, no, eh, todos los indicios disponibles este, dan a entender que bueno, en la Ciudad de Buenos Aires el, eh, la capacidad de atención está eh, al máximo y, y, y, a, y a punto de... de de rebasar, así que claro. esperemos que eso no suceda porque sería sí. muy dramático. ¿no? Sí, sí, porque estaba viendo, por ejemplo, hay un periodista que sigo en Twitter que es eh, Hernán Castillo que está dedicado al deporte Ajá. que dice que al padre lo quisieron internar y no pudieron y lo tiene en la casa, eh, tuvo que contratar este oxígeno y lo tiene en la casa, este, en este momento. Bueno, yo sí si puedo, sé de, y no solo en la ciudad también en, uh -huh. en establecimientos privados del Gran Buenos Aires que apenas que pacientes de COVID apenas tienen una, una pequeña mejoría, son sacados rápidamente de las unidades de terapia intensiva y, llevadas, y llevados a, o a salas intermedias e incluso eh, son llevados a hoteles, claro. alojados en hoteles para liberar espacio. Así mm. que sí, estamos llegando a ese punto tan dramático. Bueno, este, ojalá que no eh, pase lo que ocurrió en otros países. Eh, Hugo, eh, muchísimas gracias, como siempre. Eh, nos reencontraremos el próximo lunes. Con todo gusto, hasta el lunes. Bien, eh, Hugo Muleiro, el presidente de comunicadores de la Argentina, eh, con la columna que todos los lunes nos cuenta eh, lo que escriben, eh, opinan, eh, los principales editorialistas de los diarios porteños opositores al Gobierno Nacional, como Clarín, La Nación, Infobae. y 2021... 6.1, al fondo a la derecha, pero bien cerca tuyo. Cuídate, querete, kermes 2021.